Sus enemigos los humillarán y entrarán en el templo de Jerusalén, como ya hicieran la vez primera, y destruirán todo lo que se encuentre ante ellos. Si se arrepienten de sus pecados, Alá se apiadará de ustedes. Pero si vuelven a corromper la tierra, volveremos a castigarlos. Y hemos hecho del infierno una cárcel para quienes rechazan la verdad. ¿Qué?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 cargará con sus propias obras y pecados y el día de la resurrección les daremos un registro que encontrará abierto donde constará todo lo que haya realizado se le dirá lee el registro de tus obras tú te bastas para juzgarte a ti mismo quien haya seguido el buen camino lo habrá hecho en su propio beneficio y quien se haya extraviado lo habrá hecho en perjuicio propio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 No les digas ninguna palabra de reproche, ni les faltes al respeto, y háblales con dulzura, y trátalos con humildad, apiadándote de ellos, y suplica a Yah diciendo: Señor, sé misericordioso con ellos, al igual que ellos lo fueron conmigo cuando me criaron de pequeño. Su Señor conoce bien lo que hay en su interior. Si son rectos y virtuosos,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 y suspirando por lo que perdiste. Ciertamente, tu Señor concede un generoso sustento a quien quiere y lo restringe a quien quiere. Él está informado de todo y ve todas las cosas que hacen sus siervos y no maten a sus hijos por miedo a la miseria. Nosotros somos quienes les concedemos sustento, así como a ustedes. Ciertamente, matarlos no es un gran error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 no ha hecho sino aumentar el rechazo de quienes niegan la verdad. Diles, oh Muhammad, si realmente hubiese otras divinidades como dicen, buscarían la manera de llegar hasta el Señor del trono, Alá, glorificado y exaltado sea. Él está muy por encima de lo que dicen. Lo glorifican los 7 cielos, la tierra y cuanto hay en ellos.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 Su favor sobre ti es inmenso. Diles. Aunque se unieran los hombres y los yin para producir un Corán semejante a éste, no podrían lograrlo, aún ayudándose entre ellos. Y, ciertamente, hemos expuesto con claridad a los hombres en este Corán todo tipo de ejemplos y explicaciones. Pero la mayoría de la gente rechaza la verdad y la verdad y no acepta sino la incredulidad y dicen los idólatras de la Meca no creeremos en ti hasta que no hagas que broten para nosotros manantiales de la tierra o bien tengas un jardín de palmeras y viñedos y hagas que broten ríos que lo atraviesen o hasta que hagas que el cielo se caiga en pedazos sobre nosotros como dijiste o nos traigas a Adá y a los ángeles ante nuestros ojos o bien poseas una casa de oro o asciendas al cielo. Y aún así, no creeremos en tu ascensión, a menos que desciendas con un libro de Allah que podamos leer. Di, oh Muhammad, glorificado sea mi Señor. No soy más que un humano enviado como mensajero de Allah. Y si los hombres de las generaciones anteriores no creyeron tras haberse les mostrado el buen camino,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 es mezquino por naturaleza y ciertamente concedimos a Moisés nueve claros milagros pregunta a los hijos de Israel si cuando se presentó Moisés ante ellos el faraón no le dijo oh Moisés realmente creo que estás embrujado Moisés respondió bien sabes que estos milagros los ha enviado el Señor de los cielos y de la tierra como prueba de mi veracidad. Y realmente creo que serás destruido, oh faraón. Y el faraón quiso expulsarlos a Moisés y a su pueblo de la tierra de Egipto. Mas lo ahogamos junto con todos los que estaban con él. Y dijimos después a los hijos de Israel: Habitén la tierra de la gran Siria, y cuando llegue la promesa de la resurrección,